Eureka. Y atención, porque hoy en Eureka se nos va a poner la piel de gallina. Yes. ¿Y por qué? Nos lo va a contar Mado Martínez, Mado. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Oye, Mado, ¿qué te pasa cuando escuchas esta canción que vamos a oír? Voy a tomar el camino equivocado Voy a salirme de la trayectoria Voy a meterme en líos lugar con fuego en cumplir las normas Voy a seguir tu senda peligrosa Voy a encender la mecha Voy a volverme a loca vestirme de fiesta y perla voy a salir a la atención es un canto de la libertad tremenda esta canción de la bien querida voy a tomar el camino equivocado voy a hacer lo incorrecto voy bueno la seguimos escuchando y es como si Desde preciso un minuto, y es que siento como si tal mi vida hubiera estado conduciendo. Esa canción dinamita de la bien querida. Un canto a la libertad en la vida, la recordamos por aquellas veces que nos hemos salido de las normas. Y esta canción habla de eso, de la felicidad que no se puede dar y reportar salirnos de las normas en el sentido de hacer lo que nos espera. Y también consigue una cosa esta canción, ¿verdad Amado. Es ponerme los pelos de punta Y eso tiene una explicación científica, ¿no? <risa> tiene una explicación científica A mí se me ponen los pelos de punta De hecho, la estaba escuchando Y no solamente estaba notando los pelos de punta Sino una cosa ahí por la columna vertebral Que me parece impresionante Y que yo creía que le pasaba a todo el mundo Con las canciones Y resulta que no, que no le pasa a todo el mundo Resulta que solo algunas personas Se emocionan de esa manera Se les pone la piel de gallina Y sienten ese escalofrío por la columna vertebral Y hay otras que sencillamente Eso no nos pasa nunca con la música Jamás No sé, a ti a te pasa, ¿no? Bruno? A mí me Yo... pasa, sí, sí, sí A claro. mí me pasa, eh, quizá por eso me gusta la música en castellano, porque entiendo mejor eh, lo que dicen, son eh, poemas a los que se pone música, y un poco vivo esa, esa canción, y, y la siento, y cuando veo reflejado algo eh, de lo que he vivido o de lo que quiero vivir en una canción, pues eso se me pone de gallina. Se pone la piel de gallina, pasa con letras que conoces, también con música solamente, hay ciertas piezas de música clásica que a mí particularmente me, me, me ponen, uf. Y, y resulta que, que bueno, que el neurocientífico Matthew Satch estuvo haciendo unos escáneres cerebrales a varias personas, y al escuchar determinadas piezas musicales, unos experimentaban esta sensación que yo acabo de tener, que estamos hablando de eso de ponerte la piel de gallina, que se llama erección, ¿vale? Y, y no solamente sentían eso sino además a veces como, como también como un nudo en la garganta escalofríos en la columna vertebral como yo decía, en el cuello, en la nuca y eh, bien, lo que mostraron este tipo de respuestas fisiológicas que le pasaba a algunas personas y a otras no al oír música es que Ciertas personas tienen unas estructuras cerebrales especiales, ¿vale? Si te emocionas escuchando música es porque eres especial y no eres como los demás. Yo creía que a todos nos pasaba, pero por lo visto no. Tienes ciertas estructuras cerebrales que no tienen los que no experimentan nunca esas sensaciones de escuchar música. Y incluso puede teorizarse, a propósito de esto que nos cuentas, por qué gusta un tipo de música más... Eh confeccionada, más eh, maestrin, más eh, igual eh, toda ella, eh, seguramente porque se están perdiendo emociones, se está perdiendo el hecho de que hay músicas, hay canciones que nos ponen la piel de gallina y que la ciencia ha demostrado que nos ponen la piel de gallina porque se diferencian las estructuras cerebrales de una persona y de otra, que hay personas que son más sensibles, no mejores, pero más sensibles. Sí, porque resulta que, que las que res, las que experimentan esta respuesta emocional, este, esta investigación la, la publicaron en, en Oxford Academic, tienen, eh, tienden a tener un volumen más denso de fibras que conectan su corteza auditiva, fíjate qué curioso, con áreas que procesan las emociones. O sea, está íntimamente ligado ese sentido de, de, del oído, esa corteza auditiva en el cerebro, con esas áreas que procesan las emociones y por eso conectan y empatizan con la canción con más facilidad que los que no tienen ese tipo de estructura cerebral y tú lo has dicho, son personas más sensibles sí, eh, es lo que sugiere este estudio y los que experimentan esta piroerección o alguna reacción emocional o física similar tienen además la capacidad de experimentar más y más fuertes eh, emociones que otras personas es, es, Un, un resultado sorprendente este estudio. Pasa con todas las canciones que tú decías, ciertas canciones. ¿Qué dice bueno. la gente de Oxford, eh, que ha investigado este asunto? ¿Esto pasa con todas las canciones y eh, con todas las personas? Eh, ya sabemos que no, pero con algunas mm. canciones especialmente... Mm. Bueno, tú, tú ya lo intuías, lo, lo has dicho, con determinadas canciones. Con algunas canciones especialmente, bueno, pues con las que son buenas más que con las que son malas, ¿vale? Pero eh, puede ocurrir con cualquier género, cualquier canción. Lo importante aquí es que hay personas capaces de sentir eso y otras que sencillamente... No, nunca. Es decir, la música puede llegar a emocionarnos a todos porque es emocionante, pero no todo el mundo, no a todo el mundo se le llega a poner la, la piel de gallina. Y pues el momento depende a veces, como estés, escuchando la música, el género, el instante, los recuerdos que te pueda llegar a evocar esa canción, toda una serie de, de, de factores, ¿no? ¿Y la neurociencia que dice sobre vivir con música o sin música? ¿Se puede...? ...creo que no... ...se podría vivir sin música... ...yo soy de las que opinan que no... ...definitivamente no... ...hay un, un genio del jazz que a mí me gusta... ...especialmente un genio de la trompeta... ...John Coltrane que le pasó una cosa muy chula... ...cuando escuchó por primera vez... ...a Charlie Baker tocando el saxofón... ...él dijo que la música se le había pegado justo... ...justo entre los ojos... ...y me encantó porque dijo eso... ...porque eh, no iba desencaminado... ...la cuestión es que si escuchas... ...una canción que te gusta se activa una zona del sistema de recompensas del cerebro en una región llamada núcleo accumbens. Y lo sabemos, entre otras cosas, por las investigaciones que una neurocientífica, Valeria Sallenport, realizó con el fin de saber más sobre las respuestas cerebrales a las canciones nuevas. ¿Y qué es lo que le llevó a esta mujer, a esta neurocientífica, a ponerse a estudiar la música y el efecto que tenía en nuestro cerebro? Bueno, pues porque ella un día estaba conduciendo su coche mientras sonaba la danza húngara número 5 de Brahms, por si alguien Ajá. la quiere escuchar también. Y eh, las ondas sonoras de esta pieza musical la conmovieron tanto, tanto, que tuvo que buscar un aparcamiento y estacionar el vehículo. O sea, ella sería en este tipo de personas, ¿vale? Que se lo expone, era bien, de gallinera muy sensible. Y se quedó tan intrigada como neurocientífica por aquella especie experiencia que, bueno, ya dijo, vamos a ver aquí qué es lo que pasa. Y eh, sus estudios le permitieron confirmar que la dopamina, que es un neurotransmisor de la recompensa, está detrás de esos escalofríos que sentimos cuando escuchamos nuestro tema favorito, en conclusión que las canciones que te gustan son también una fuente de felicidad. Yo hace unos años, además, me leí un libro que se titulaba Hay música en el hombre, de John Blacking. Bueno, teníamos que hacer un trabajo en antropología en la carrera y había que elegir un libro. ¿vale? Y a mí pues me llamó la atención ese. ¿no? Y, y bueno, Blacking creía en la música como una expresión que nos permitía compartir Y transmitir experiencias y emociones hacia un desarrollo armonioso del cuerpo, el espíritu y las relaciones sociales, yo estoy de acuerdo. Pero uno de los aspectos que más me llaman la atención dentro de la antropología de la religión es la importancia del papel de la música en determinados estados de trance, de posesión, de curación, ¿No? muy al contrario de lo que la gente creen las creencias populares los chamares no utilizaban tanto las sustancias psicotrópicas como las herramientas musicales, utilizaban más eso las herramientas musicales, los tambores las danzas, para entrar en ese estado de, de trance mucho más que el uso de sustancias psicotrópicas ¿y tiene poder curativo la música? ¿la canción es, eh, existe? porque se ha hablado mucho de la musicoterapia, ¿eso es real? ¿eso existe? ¿está comprobado científicamente? Pues eh, lo cierto es que hay bastantes estudios en relación a, a la musicoterapia, porque la música, pues ya ves que es capaz de, pues, de acomovernos, de, de ayudarnos, también de relajarnos, dependiendo del tipo de músicas, y nos distrae, es como bueno, una fuente de felicidad, ¿no? Lo acabamos de decir. Pero es que además la música puede ayudarnos a paliar dolor, y por lo visto los médicos lo saben, así lo expresó por lo menos el doctor José María Muñoz, que es jefe de la unidad del dolor del Hospital La Paz. Él dijo que la musicoterapia es eficaz porque mejora el estado de ánimo, la movilidad, la respiración, la frecuencia cardíaca o la tensión arterial, aunque realmente todos son ventajas con esta terapia, decía él. Él decía que eh, tenían un paciente con dolor rebelde que incluso les llegó a declarar que el único momento en el que se sentía totalmente bien era cuando tenía las sesiones de musicoterapia en el hospital. Fíjate, eso quiere decir que indiscutiblemente sí. Tiene ese poder curativo, ese poder no es la sanación, no la da la música, pero sí eh, la da el hecho de estar escuchando algo que nos gusta, eso tiene fuerza, ¿no? Sí, bueno, quien haya se, se haya encerrado en su habitación con el equipo de música a todo, a todo volumen y se haya puesto a bailar o a cantar ahí como un desenfrenado, o los que cantan bajo la lucha seguramente saben a qué nos referimos. Y aquí nos estamos eh, refiriendo porque insistimos, insistimos, eh, no solamente es en decir, esta canción me pone la piel de gallina. No, no, insistimos y repetimos, esto lo ha comprobado la ciencia, no son estudios, no es eh, poesía, no, es ciencia lo que estamos eh, diciendo y contando a la gente ahora. Pues sí, hay un grupo de personas que eh, experimentan eso, se les pone la piel de galina, sienten un escalofrío, una especie de, de soplo en, en, en la columna vertebral o un nudo en la garganta. En definitiva, respuestas fisiológicas muy emocionales asociadas a eso, a escuchar una canción que, por lo que sea, a ti te conmueve. Pues nos ha conmovido mucho esta canción dinamita de La Bienquerida, Que ha elegido Mado Martínez eh, como una de las canciones que le genera esos efectos en, de los que hablamos Y es una canción, Mado, fantástica, eh, fantástica Nos ha encantado, incluso eh, hoy, si te parece, la vamos a volver a escuchar eh. Pues sí, porque yo la escuché en directo y a saber cuándo volvemos a tener la oportunidad de escuchar un concierto en directo Pues la vamos a escuchar y vamos a escuchar esta canción de Dinamita de la Bien Querida Voy a rezar cada noche muy fuerte siempre que cierro los ojos